También pueden ustedes contactar cuando necesiten un restaurante inmejorable con Don Virgilio Martínez Sanz, que es el dueño, el chef y el alma mater del restaurante Beethoven. ¿Por qué Beethoven, Don Virgilio? ¿Por qué Beethoven? ¿Le Hola. gusta mucho la música? Hola a todos. No, a ver, al final es por herencia, circunstancias de la vida. 50 años de restaurante dan para mucho. El restaurante se inauguró en el 65 con el nombre de Fonte no de Beethoven y es un restaurante que al Cambiar de de dueños eran los eran los nuevos propietarios cuando compraron el restaurante Fontevella que entonces era un complejo que no solo era restaurante, había piscina, había sala de fiestas fue en su día una de las salas de fiestas más importantes de, de la zona cuando, cuando cambió de manos el restaurante el nuevo propietario tenía una sala de fiestas conocida en, en Zaragoza y la sala de fiestas se llamaba Beethoven y trasladó el nombre de, de la sala de fiestas al, restaura, al restaurante Bueno, ustedes no están exactamente en Tudela ustedes están cerquita, en Fontellas ¿no? Sí, muy cerca, muy porque, cerca porque bueno venir a Tudela significa al fin y al cabo venir a la Ribera donde hay muchísimas más cosas que ver, por ejemplo, Fontellas, donde está su restaurante, ¿cuál es su especialidad, don Virgilio? Evidentemente la verdura, sí sí, no, a ver, eh, siempre, a ver siempre se ha trabajado, siempre se ha trabajado la verdura siempre hemos trabajado la verdura eh, es un restaurante que que lo compró mi padre Entonces ya se quedó con el nombre de Beethoven, mi padre no, no quiso cambiarle el nombre. Eh, yo he heredado, heredado, entre comillas, la, la responsabilidad de, de mantenerlo. Es un restaurante que, que, se conoce, que se conoce ya bastante, pero sí que desde que, que me lo quedé yo, desde que me hice yo cargo de él, le hemos dado mucho más protagonismo a la verdura de la que tenía antes. Pero de una forma diferente. Hace muchos años el mal endémico que tenía, que tenía esta zona ya no solo Tudela, sino la zona de, de la ribera con la verdura, las jornadas de las verduras de, la, de primavera, o las verduras de primavera que son las que más se conocen, que es el espárrago, las habitas y los guisantes, la alcachofa, a ver, la alcachofa primavera sí, pero la alcachofa sí que nos aguanta más en el tiempo durante el año, eh, es que en todos los restaurantes durante todo el año había menestra. Eso es algo por lo que, por suerte, por suerte... La nueva generación, entre la entre la que me incluyo, de restauradores o de cocineros de, de Tudela y de la zona, hemos, hemos apostado porque la menestra estará cuando tenga que estar. La temporada de menestra. Exactamente. Y el resto del año hay otras cosas, como bien ha dicho Eneco. Que, que tenemos que potenciar, que son las grandes desconocidas y por lo que estamos luchando, para, porque sí, porque hay verdura todo el año, pero no hay todo el año espárrago ni hay todo el año guisantes. Mencionaba el alcalde, don Nene Colarrate... Pues un eh, gran desconocido fuera de aquí, el tomate feo de Tudela, sí, que se llama, se llama así, tomate feo sí. de Tudela. Son unos tomates enormes, sí. algunos de los ejemplares salen efectivamente feísimos, Feísimo. pero con un sabor realmente exquisito. Y hay un concurso de tomate feo. Sí, ¿no? un concurso que organiza amigo o colega de profesión, que es, que es Luis. Eh, somos muy cuidados en esta zona de, de llamar así a las cosas y como los tomates son feos... Pues tomate feo, somos... Bueno, tomate feo, pero exquisito. Exquisito, Bueno, sí. pues eh, si vienen ustedes a Tudela, no olviden hacer una visita a Fontellas y al restaurante Beethoven, donde don Virgilio les deleitará con sus creaciones culinarias, basadas en la verdura, pero, como él dice, de nueva generación. Eso es. Muchísimas gracias, gracias don Virgilio. Ejemplo.